a saber cómo eres tú porque no te he podido comprender una vez se me hablas con requitud otra vez se me niegas tu querer pero yo no te culpo a ti mujer porque veis momento de inquietud pero yo no te culpo a ti mujer porque ves el momento de inquietud Recuerdo hasta morir Tu nombre que es Dubí, caballero Lo llevo en mi recuerdo hasta morir Ríete, Leonel Diga de Alberto Villazón si yo olvido el amor de esa mujer su casa me quieren porque ven que yo he sido sincero en el amor en su casa me quieren porque ven que yo he sido sincero en el amor